Margarita, te agradecemos mucho por esta comunicación con la gráfica. Bueno, adiós. Gracias a ustedes por difundir. Así, Margarita harque abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, estuvo ayer en la audiencia este junto a la familia de Facundo, junto a la jueza Marrón, quien eh, confirmó que el cuerpo hallado en Cola de Ballén, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villarino, es eh, Facundo Astuillo Castro, continúa ahora la investigación. Cada vez más complicada la bonaerense, ¿no? Eh, no sé cuáles serán los indicios que tiene el fiscal para seguir teniendo como eh, alternativa la posibilidad de que Facundo haya tenido un accidente. ¿No? después de todo esto que estamos relatando y tampoco hay que olvidar las denuncias por parte de la familia de la ex novia de Facundo eh, que sufrió hostigamiento, persecución por parte de la propia policía eh, que uh -huh. querían imputar al hermano del ex cuñado de Facundo eh, para que declare de manera ilegal este bueno un montón de, de irregularidades en torno a esta causa que lo que hacen es que uno sospeche aún más de eh, esta del involucramiento de la Policía bonaerense en, en el destino de Facundo Estudillo claro. Castro. Sí, pone este caso sobre la mesa nuevamente a la Policía bonaerense y a la violencia institucional. digamos No es un caso ni aislado, ni nuevo, y me atrevo a decir que no va a ser el último eh, por parte de, de la Buenagrense y de la Fuerza de Seguridad, que recordemos... Eh, yo ayer lo, lo, lo publiqué ahí por algún lado, eh, en la Argentina es el país a nivel continental que tiene mayor densidad de eh, efectivos de seguridad cada 100.000 habitantes. Uh -huh. eh, digamos, cantidad de canas por persona, vamos a, a decirlo claro. así. Eh, sí. Son fuerzas enorme con eh, Mañana viernes se va a hacer un, un anuncio. No sé si llamarlo... Eh, afortunado, oportuno o no, eh, que va a estar Alberto Fernández, Kicillof y Berni anunciando más eh, una inversión presupuestaria importante en seguridad, patrulleros, chalecos, equipamiento, infraestructura carcelaria, etcétera, uh -huh. eh, y van a llegar con los nuevos egresos que hay en la policía bonaerense a 100.000 efectivos en la provincia. Creo que es la misma cantidad o por ahí de docentes en la provincia de Buenos Aires. Así como claro. si decimos el SUTEBA, el Sindicato sí. Único de trabajadores de la Educación en la provincia, el eh, sindicato de base etcétera CETERA en, en Buenos Aires, es el sindicato provincial más grande uh -huh. este, de, de la Argentina. Bueno, la policía bonaerense es la fuerza de seguridad más grande eh, de la Argentina. Si a eso le sumamos en, la, en, la, en nuestro país policías provinciales y fuerzas intermedias como son la prefectura, la gendarmería, Eh, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal tenemos una cantidad de agentes eh, muy grande comparado con la reducida población argentina porque uh -huh. no es eh, continentalmente de las más grandes eh, y una cantidad de efectivos armados y que tienen primero la problemática de la federalización es decir, la eh, que, que la administra cada provincia con su criterio político a cada sí. policía y una política de seguridad que por ahora no ha sido resuelta porque no es solo los problemas de lo que entre comillas podríamos decir problemas internos o excepciones que hacen daño hay problemas estructurales y sistemáticos en, claro, la, una en la sí. entonces ahí se vuelve de nuevo a, a discutir esto que no ha logrado resolver la democracia así como sí creo que ha logrado resolver el tema fuerzas armadas por lo menos en su conducta y política democrática no en, el, en términos de seguridad pero pero bueno habrá que seguir discutiendo así es llegamos al mediodía dos minutos después de las 12 tanda noticias y seguimos hasta la una un abrazo una mirada una melodía un silencio radioráfica FM 89.3 Nos entendemos Noticias Política El Senado debatirá en sesión especial La validez del DNU sobre telecomunicaciones el decreto de necesidad y urgencia declara servicio esencial a las denominadas tecnologías de la información y la comunicación y congela las tarifas de la telefonía fija, celular, internet y televisión paga. Además establece que cualquier aumento tarifario deberá ser autorizado por el gobierno nacional. El decreto fue dictaminado la semana pasada en la bicameral de trámite legislativo sin la presencia de la oposición. sociedad Informan 38 nuevos fallecimientos y suman 9.155 los muertos por coronavirus en la Argentina. Durante el parte diario del Ministerio de Salud el subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa brindó detalles al respecto. 10.933 son los casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Tenemos el 69,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires el 6,8% en Santa Fe, 4,3% en Córdoba, 3,7% en Mendoza 439 mil 172 los casos confirmados totales de coronavirus en la argentina hasta la fecha 9 mil 155 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país 2 mil 359 personas casos confirmados internados en terapia intensiva en nuestro país el 68,4 ciento en establecimientos de la ciudad autónoma de buenos Aires y provincia de buenos aires 7,3 por ciento de los casos en terapia intensiva se encuentran en córdoba y el 4,1% en la provincia de Mendoza Internacional Biden visitará en Kenoya a la familia de Blake el afroamericano baleado por la policía el candidato presidencial demócrata también mantendrá una reunión comunitaria en la que apelará a unir a los estadounidenses para sanar y abordar los desafíos que enfrenta el país. El martes, el presidente Donald Trump visitó Kenoya, pero dijo que no se reunió con la familia de Blake porque esta pidió que haya un abogado presente, algo que él consideró como inapropiado. El caso de Blake, baleado el 23 de agosto en un incidente grabado en video por un testigo con su teléfono celular, generó una ola de protestas raciales en todo el país. Más información en entelan.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica Gráfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo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 de Espacio Publicitario. Todo aquele lugar, todas as sujeiras e tudo mais que há, cada movimento do um sol sobre você. Ya desde el barrio, por la FM 89.3. O por internet, a través de www.radiografica.org.ar.